A partir de este momento, desde Campiñas, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampayo Jr., columnista de La 36 en Brasil. ¿Está ahí Plinio? Sí, aquí estoy, Ángeles. gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, igualmente para nosotros que decíamos hoy, vos nos decías ayer, tengo doble contacto con Uruguay eh, por el día de hoy, ¿no? Esta es la primera, la previa. Sí, hoy día jornada dupla. Jornada dupla con Uruguay y con América Latina, ¿no? Porque va a estar también el compañero haitiano y va a estar el uruguayo, por supuesto. en la mejor tradición de Radio Centenario, que es siempre uruguaya, pero latinoamericana también. Sí, y el tema también, Plinio, es un tema de interés para América Latina, ¿no? El, el tema de la izquierda y el progresismo en nuestro continente. Sin duda alguna, Ángeles. Yo creo que la clave ahora para la izquierda revolucionaria es... es hacer una crítica consistente a lo que fueron los gobiernos progresistas porque si no hacemos la crítica vamos a repetir los gobiernos y la tragedia de lo que viene después de los gobiernos progresistas que son gobiernos reaccionarios entonces yo creo que esta es una discusión muy muy oportuna y importante claro, claro hoy hablábamos con el compañero Carlos Pérez Eh, por, también por esta actividad y le decíamos, digo, te pregunto esto nomás si vamos a la realidad de Brasil pero ¿con qué espíritu encarar esto cuando uno mira mucho cómo era la izquierda antes, cómo es ahora? Digo, para no ponernos reaccionarios de mirar para atrás y quedarnos en el pasado, justamente la idea es proyectar hacia el futuro, ¿no? Seguro que sí No, nosotros tenemos que tener siempre los ojos en el futuro. Yo creo que eh, la urgencia de criticar el, los gobiernos progresistas es exactamente la de no querer buscar en la nostalgia de un gobierno menos malo de ayer, la solución para los graves problemas que estamos viviendo. En realidad, la derecha disputa el futuro porque tiene un, un plan económico y un plan político para la sociedad, que son planos, planes reaccionarios, y la izquierda si eh, promete una vuelta al pasado en realidad no dialoga con los problemas reales de la gente entonces yo creo que, que no al contrario, reivindicamos la, la izquierda revolucionaria no para repetir el pasado pero para, para en realidad construir el futuro, sin duda alguna exactamente bueno, hoy a las 7 de la tarde, ya hemos estado pasándole a la audiencia la forma de, de poder escuchar y poder preguntar también y participar en esta actividad. Nos vamos nosotros ahora a la realidad de Brasil que la noticia de, de todo lo que vimos, lo que más nos ha impactado, eh, obviamente tiene que ver con eh, los temas del trabajo y el desempleo porque están dando un 14,7% de desempleo en Brasil. Sí, recién salieron los, los datos de desempleo lo que se ve es que aunque la economía eh, esté en modesta recuperación, el mercado de trabajo continúa deprimido y el desempleo ampliando hoy día tenemos una situación donde prácticamente uno de cada tres trabajadores brasileños no tiene no, no tiene lugar en el mercado de trabajo, o está desempleado o está desalentado no busca empleo, o trabaja menos de, de lo que le gustaría menos de las 40 horas porque no, no encuentra empleo Entonces, esa es una situación dramática. Son más o menos 32, casi 33 millones de brasileños que no encuentran trabajo. Y esto ha generado una pandemia de hambre. Entonces, ya estamos con problemas de hambre que no se veía en Brasil a décadas. Entonces, es sí una cosa muy grave lo que pasa en el mercado de trabajo brasileño. Claro. Eh, no se le puede echar la culpa solo al coronavirus de esta situación, ¿no? Bueno, nosotros ya veníamos con una situación de mercado de trabajo muy, muy difícil, por lo menos desde el 2015, en función de la de la crisis económica brasileña. ¿no? Claro que la, el coronavirus agravó el problema que ya estaba instalado. Entonces, a una crisis social... latente que ya estaba muy fuerte, ahora sumamos una crisis social aguda de, de, de gran proporción eh, y, y bueno, y del punto de vista más estructural el problema del desempleo es, es un, des, un problema que está, digamos, asociado al su desarrollo a la forma de organizar la economía que esto ya es un problema todavía más, digamos antiguo sí. Sí, claro. Eh, lo otro que te queríamos preguntar, vinculado a, a los temas de la economía y la producción, porque, viste que está el conflicto este en Argentina, de que se prohibió por un mes la exportación de carne para regular el mercado interno, para que atiendan el mercado interno los grandes productores y, e industriales, ¿no? Eh, Uruguay depende mucho también de la industria frigorífica, y Uruguay, acá estamos. Hoy hablamos de la quinta suba del precio de la carne... Y dicen, bueno, las razones son que eh, Brasil no tiene mucho para exportar, China está pidiendo mucho. ¿Cuánto pesa la industria frigorífica en Brasil y qué papel juega? Mira, la realidad es que estamos asistiendo a una especulación internacional con commodities y también con la carne. Sí. Eh, la, la industria de carne en Brasil es una industria grande. Tenemos la mayor empresa de carne, que son unos gángsteres, de la JBS, JBS. de la Boy. Eh, Entonces, yo no, no sabría decirte en proporción del PIB cuánto significa específicamente, no es mucho porque la economía brasileña es claro. grande, entonces este sector es importante, pero no es predominante. Claro. Pero eh, aquí en Brasil también es, el precio de la carne subió mucho y ángeles. Tenemos ya varios compañeros de, de obreros que dicen que ya no pueden comer carne y sustituyeron la carne por el huevo. Entonces, <risa> claro. esto es la dimensión de la inflación de, del precio de la carne que hay en Brasil. Bueno, eso es lo que pasa acá también, y por eso la subieron de nuevo, pero dicen no la querían subir porque es muy bajo el consumo, ha bajado mucho el consumo. Ahora, hay una sí. influencia de, de Brasil en Paraguay también en estos temas. O sea, ese grupo grande que vos decías, ¿no?, el JBS, tiene sus tentáculos hacia la región. Seguro que sí. Si sí, sí está instalado hasta en Estados Unidos. Claro. O sea, son unos, es, una, es una de las mayores empresas brasileñas hoy día. ¿no? Mm. Eh, pero yo creo que la, la decisión del gobierno argentino es muy, muy sensata y muy adecuada. Si no hay carne para todos, que exista carne para los argentinos. O sea, si no hay carne para exportación, primero carne para los brasileños, después para la exportación, pero no es eso lo que se hace. En realidad, se pone la carne a precio de dólar, pero el salario no está a precio de dólar. Entonces, la, la gente no tiene dinero para comprar carne, aunque sea el productor de la carne. Clarísimo. Bueno, lo otro, viste que esta semana acá fue noticia central que agarraron a un eh, mafioso calabrés allí en Brasil, que se había fugado de una cárcel acá en Uruguay, lo encontraron en la ciudad brasileña de João Pessoa, en Paraíba, y bueno, eh, queríamos saber... Si Brasil tiene historia en esto de que se alojen allí figuras como esta, el más buscado de Italia, ¿no? Este, El que encontraron allí, mira, el Rocco Morábito. Mira, Ángeles, infelizmente Brasil tiene una larga tradición de eh, a, a, a, acoger a estos criminales, ¿no? Desde los nazistas, que varios fueron, entre otros lugares de América del Sur, aquí en Brasil, y también mucho de la mafia Uh, italiana, porque además tenemos una comunidad italiana muy grande y muy buena mm. lógico, pero por ahí también hay muchas, digamos eh, conexiones con, con la mafia, entonces esto es un, un episodio, digamos frecuente aquí en, en la historia brasileña Bueno, eh, yéndonos a la realidad sanitaria el tema del coronavirus ya hoy cuando vi que Yuya pide que se le haga juicio político a Bolsonaro, creo que ya llegamos al, al colmo de todos los colmos. ¿Cómo es esto? Imagínate que esto pasa a ser una buena noticia. Ángel. Claro. Está? No, eh, no, mira, hay, hay una esta comisión parlamentar de investigación sobre las responsabilidades por la conducción de la política sanitaria. ¿no? Y esto se convirtió en una especie de, de Big, Big Brother. No sé si tienen eso. Sí, sí. sí no? en es un horror. Pero es una novela diaria. Entonces, la, el Big Brother brasileño eh, terminó son unos 10 días y empezó la comisión y tomó el lugar del Big Brother. Y la realidad es que queda patente que hubo una, una política deliberada de dejar el virus circular, ¿no? Eh, y esto es un desgaste monumental para el gobierno. Entonces es un gobierno que está muy, muy aislado, hoy día salió una, una encuesta de opinión pública, el gobierno tiene, 59% de la población cree que el gobierno es muy malo o pésimo, entonces es un gobierno que está en la defensiva, pero Bolsonaro cuando quiere la defensiva amenaza con el golpe, y yo creo que lo que más importante que pasó la última semana aquí en Brasil, Ángeles sí. es la participación del general Pazuelo, que fue ministro de la salud sí. en, una, en, un, en un comicio, en una manifestación pública con Bolsonaro donde Bolsonaro hace una, una paseata de motocicleta en sí. río de Janeiro termina con una concentración y Pazuelo, que es general de la activa entra y habla en la, en la concentración. Y esto generó una crisis militar, porque los militares brasileños son prohibidos de hacer política partidaria. Entonces los militares, eh, el alto comando dijo que lo iba a punir y prender, sí. pero Bolsonaro prohibió, como es el comandante supremo, prohibió que Pazuelo fuera punido eh, con cualquier tipo de cosa. Lo que, lo que genera una situación muy extraña, porque esto quiere decir que cualquier soldado, cualquier sargento, cualquier capitán, coronel, puede subir en cualquier palanque y hablar lo que él quiera, sí. aunque sea contra el presidente que es el com comandante supremo. Entonces esto muestra la situación desesperada de Bolsonaro, el peligro que representa Bolsonaro, porque es un hombre, es un psicópata ¿eh? y que... Eh, puede jugarla toda no es un aventurero y y en esto estamos es una crisis sanitaria muy grave y una crisis digamos civilizatoria también muy muy grave ahora este militar qué tipo de de de lugar está ocupando ahora cómo quedó no. después de esto de que él bien. hace lo que quiere eh, lo, lo quieren Entonces, sancionar él lo prohíbe el presidente cómo quedó bien. Bueno, en, en, en, en español chileno hay la palabra despelote. Yo no sí, sé si despelote, sí, acá también. Aquí es el despelote total, porque Pazuelo es un general de tres estrellas que llegó al tope de su carrera porque hizo una carrera de intendencia. Dicen que los generales más burros lo meten en la intendencia. Bueno, él <risas> hizo toda su carrera en la intendencia. Fue ministro de la salud. De Bolsonaro. Entonces es el hombre que. Des, des, Bolsonaro tuvo cuatro ministros durante la pandemia de salud. Pero, y, y Pazuelo fue el principal ministro que acaba de salir por el desastre total que estamos, ¿no? por claro. la presión muy fuerte de todos. Pero sale, entonces está en la activa, pero uh, uh, continúa haciendo política. Entonces es muy grave, muy grave porque algún tipo de sanción tiene que tener. Lo que sí. quiere Bolsonaro en realidad es romper la jerarquía del ejército para movilizar sus apoyadores, tiene tiene apoyo en los bajos rangos, ¿no? Coronel, el capitán y atropellar los generales que no lo dejan dar el golpe, porque tiene esta cabeza que quiere dar un golpe. Sí. Claro, ya lo discutimos Ángeles, no tiene fuerza para dar un golpe. Pero sí puede hacer una aventura y en esa aventura hacer mucho daño. Claro. Ahora no es la primera, no es el primer episodio, ¿no? De enfrentamientos a nivel de los militares con Bolsonaro en el centro, porque hace poco también había habido otro problema con ellos. Recién hubo un problema. ¿no? Claro. Porque Bolsonaro ahora hace unos dos meses que él dice mi ejército, porque mi ejército. ¿No? Y, y en realidad el ejército quiere distancia de Bolsonaro, incluso porque el desgaste de la crisis económica, social y sanitaria es tan grande que los militares no quieren que esta crisis, digamos, los afecte mucho. Entonces hay una, una pelea. El alto comando quiere distanciarse, digamos, de manera discreta de Bolsonaro y Bolsonaro quiere abrazarse al ejército para distribuir, para en, en realidad para comprometerlo con su aventura. Correct. Este es exactamente el momento donde estamos, el día 29 Ángeles. Abrimos una la izquierda, no todos los digamos los anti Bolsonaros, hmm. no solo la izquierda, pero todos los anti Bolsonaros eh, convocamos una manifestación Ajá. el día 29 el contra sábado. Bolsonaro, por las vacunas, por comida en los platos. y contra Bolsonaro yo creo que va a ser una, una manifestación grande, espero que sea porque es el único antídoto contra el golpe es la movilización popular esto es muy importante que la gente sepa porque esta es la principal digamos eh, arma que tiene sí. el pueblo para impedir cualquier retroceso eso va a ser este sábado entonces va a ser el 29 El sábado. El eso. sábado. ¿Esto va a ser en una ciudad en particular o, o más? No, ya están marcadas en 90 ciudades, pero yo creo que va a ser por Brasil entero. Muy y, bien. y mi impresión es que no serán todavía populares y monumentales como las chilenas, las colombianas, pero serán... fuertes. Yo creo, ah, sí. la impresión que tengo, el próximo jueves podemos hacer el balance de eso. Sí, claro que sí. Bueno, Plinio, ¿queda algo más? No, yo creo que por la semana está bien y nos vemos a la tarde. Estoy muy, digamos, eh, eh, ansioso por la, por la conversa que ustedes están provocando, que yo creo que es una conversa muy, muy importante y ojalá... Eh, se generalice y sea sistemática en América Latina. Qué bueno. Nos vemos esta tarde entonces, Plinio Arruda Sampaio Jr. Un abrazo grande. Fuerte abrazo a todos. Hasta la tarde. Chau, chau.